...publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo... ...además de en nuestra página web... radio.com Hola amigos, bienvenidos a Onda Sonora... ...el programa de César Pradíes... ...aquí con Gregorio Casaroff al habla... ...para entrevistar a gran músico y gran amigo... ...y gran fuerza de, de la creación en España... ...en España y en, y en Canarias... David Paredes. Hola David. Hola Gregorio, ¿qué tal? ¿Qué tal? <risa> bien, bien, aquí bueno, estamos. Entonces se trata de hacer una introducción así acorde a, a tu estatura musical. <risa> gracias, gracias. <risa> y bueno, y la estatura cómo es? ¿Cuándo empezó la estatura musical? Cuéntanos tu vida, Sí, bueno, no yo cuando comienza. me dijiste la entrevista lo organizé un poco pues pensando cronológicamente un poco desde el principio <risa> de el principio de las andaduras musicales de uno, ¿no? Y bueno, yo realmente soy de Palencia y, y bueno, Palencia era un poco un desierto musical en cierta medida, eh, sitio muy pequeño, encima a los 80 no había internet, no había nada y era muy difícil, Radio 3 y poco más. Entonces realmente mi gran choque musical es cuando llegué a Madrid a estudiar la carrera, claro, de 17 años que llegué, pues ya fue sí, cuando empecé a conocer ya música de un poco de más calidad y, mm -hmm. ¿Y eso que son los 80s ay eh, <coughs> 93, 93 más y por ahí 3. sería 93 eso sea que principios de los, los 90, 90. Sí, el principio de los 90 sí. sí, el principio del indie en España, por así decirlo ¿sabes? Mm. <ríe> Yo y me so, lo comí claro, entero en, en rock, en rock. Sí, sí, en rock ¿Y Entonces, ¿qué era, ¿Qué era tu...? tu, y tu claro, empe yo empecé con el pop, yo vengo del pop rock, rock Evidentemente, rock. no tenía yo mi no tengo eh, <ríe> Ni familia muy musical Ni tenía un entorno muy musical En ningún lado, o sea, realmente fui, Llegué a Madrid, el colegio mayor Y empecé a conocer gente, empecé a conocer más música Poco a poco, y fui de ahí Donde me, me, realmente me pilló el, su el super gusano Sí que es verdad que en Palencia iba a clases De guitarra. Monté un grupo, montaba un grupo de pequeños, hacia acentazo el mono con 13 años ahí de, pero vamos, grupos ah, joven, joder. Ni siquiera tocábamos ni nada, era quedar en casa y grabar con el casete, bueno, con, pero... con el micrófono del casete claro. grabamos, vamos, que era lo típico de la época, sí. <risa> los cintanos. Ah, tonterías. Y de hecho no tengo las esos grabaciles, no estaría guay tenerlas, pero no las <risa> Desaparecieron no sé cuántos. No sé. Bueno, te lo mejor. Es sí, mejor así, ¿no? <risa> Y sí, sí, sí que es verdad que llegué a Madrid y bueno, yo entré un poco algo bastante común, o sea, no no fue una cosa súper especial, mundo Índim, mundo Malasaña, mundo Vía Láctea, mundo Maravillas, mundo un poco ahí, Sobre todo ahí. al principio, ¿no? Claro, sí. y luego ya más adelante, sí que es verdad, pues mundo Valijay, mundo Soma, que fue cuando empecé un poco más con la electrónica pero que era un poco lo que había en la en música alternativilla que... de aquella un poco en Madrid, era como lo sí. típico ¿sabes? tampoco descubrí América ¿sabes? No. <risa> y sí el, el, de los temas que traje traído uno de los Pixis porque es un grupo que para mí fue como un impacto de adolescencia bastante potente no sí. un grupo que me flipó en su momento y además siempre lo reivindico porque ya con los años que tengo y la cantidad de gente que ha hablado de músicas muy distintas, mm. como que he ese vínculo con gente muy disparo gente que viene de la electrónica, del jazz, de tal, y que El de chavales escuchaba los Pixis. Eh, más o menos, evidentemente, esta generación, ¿no? Un claro sí tramo sí, de edades A mí no me, no me tocó, pero sé del prestigio de pixies y nada, vi algún directo en vídeo, por supuesto, o escuché alguna cosa que está bien, ¿no? En su... Sí, claro, era lo local. que era, ¿no? Evidentemente, ahora no escucho los Pixis, pero bueno, claro. si uno piensa... De dónde viene y de tal, también hay que dar los pasos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no, no, siempre lo digo, yo no vengo de hacer músicas raras con 15 años, no vengo de ahí. No. Yo he pasado por las fases de ¿Qué es lo que le pasa a casi todo a casi el mundo? A casi todo el mundo, del ball rock, luego un poco más el ya, luego ¿verdad? te vas como descubriendo poco a poco... Y todo eso creando. lo vamos a ver, entonces, en el, el camino de David Paredes en la música. <risa> qué bueno, qué bueno. Y entonces ahora vamos a escuchar tema 1, tema 1 de esta de esta velada con David, tema 1, vamos. Pone aquí, vamos. Es que tenemos aquí en la lista todos estamos sincronizados. Vamos, del disco Surfer Rosa. 1988. Los Pixies. Ah, eso, eso. Bien. Bien. Estaba esperando la confirmación. Sí, sí eso. Sí, bueno. exactamente. Entonces, eso que poner en el papel. Lo, lo que pone aquí. Okay, entonces los pixis, ¿sí? sí. 988123 ya. Vamos, vamos. los pixies. Pero Vamos así, en, en castellano, Vamos pone... Sí, o es dicen, que es Vamos, sí. No, es, vamos. Tienen, tienen el, el creo que el nombre... Fran Black, que era como el, uno de los lidercillos. Sí. Eran dos, Fran Black y Kim Deal, creo que era la chica. Eh, tenía orígenes latinos, el no latino, sé si mexicanos, no me acuerdo ya, o puertorriqueños, la verdad. Vamos, o sea, Vamos como Vamos. Y de, tenía tres eh, títulos en español, y de hecho el, la canción tiene en España. Tiene texto en español. Sí, no me di de, de, de los gritos, pero bueno, pero estos fueron los Pixies en 1988 del disco Surfer Rosa, que es el primero, entonces ¿esto? Sí, sí. Barba, si no me equivoco, sí es el primero. Sí, eh, a ver, yo no les, este disco no, no les conocí en el 88 porque yo era un pequeño, era un no. más tarde. También en aquella época nos comaron la música, no llega tan rápido a los sitios. No, no, es verdad. Tardaba, había un decalaje desde que salía, empezaba a funcionar el mundo anglo sí. hasta que llegaba a España. Hasta a, que llegaba a España, sí. Haba un sí. año o dos. Y Argentina <risa> ni te cuento. Bueno, no sé qué decirte, igual Argentina llegaba <risa> antes <risa> y que España estaba muy pobre en aquella época <risa> culturalmente. Sí. <risa> y bueno, era un poco, es representativo lo que estábamos hablando a sí. Micro Cerrado ¿no? representativo un poco de una onda de aquella época, no pues estaba Alpisis estaba Sony Youth, estaba Payment aunque se hablamos hasta de Blur eh, no sé, no me vienen a nada más nombres, pero había un montón de nombres en aquella época y ¿no? estamos igual siempre en, en este universo, sí, universo, alternativo, universo alter rock alternativo rock alternativo sí, un poco lo que hay, la respuesta lo que hay después del post-pump, para entenderlo dentro el mundo el rock class, sí, sí. es un poco esa onda, ¿no? Qué bueno. Y luego evidentemente de ahí ya empiezas a tirar y te empiezas a mirar para atrás también, evidentemente, Escuchas a escuchar pinflor, lo, lo, lo clásico, todo, claro, ¿no? Las cosas todo, que uno ¿no? encuentra, después investiga claro, o sea, y... es la época en la que yo arranco a escuchar música de verdad y a, uh -huh. y a investigar, y a leer sobre música ya sí. comprar alguna revista etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Sí, Entonces, sí es yo hice poco... algo similar también Entiendo que es uh -huh. algo común, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo empieza así Hay gente que empieza igual desde otro lugar porque tiene influencias de uh -huh. alguien, pero entiendo que si sí, no sí. tienes influencia En el momento de escuchar estas músicas, vos ya estabas tocando la guitarra, ¿sí? Sí, sí, pero todavía años. estaba con guitarra española. No, no tenía guitarra eléctrica todavía, ni no nada. eléctrica justicia, y todavía, todavía no. no bandas ni nada. Solo no, empecé como... a hacer algo de música. A ver, yo llegué a Madrid con 17, 2 años, 19 o 20 por ahí. no acuerdo, 19 más Montamos una banda, pero que nos juntamos a beber cerveza y... y... <risa> está bien, ya está pasárnoslo bien. muy bien. Es importante, pero, bueno, pero sí es que es verdad la que no la base de toda historia como música. bonita en aquella época porque tenía mo, co, Alquilamos un local en Ritmo y Compás Que estaba por venir a América Ritmo y Avenida Compás, América. sí, sí, sí no si sigue Ahora no sé, pero muchos años Yo estuve allí sí. en Ritmo y Compás Bueno, pues teníamos alcalado Y era como el típico local eh, Compartido entre no sé cuántos grupos Teníamos dos tardes, ¿no? Era sí. como de además con un horario y tal Y claro, yo tenía una pasión por la música desorbitante Entonces sabía de los que tocábamos en el grupo Había un chico Fernando Gómez Que luego ha hecho música Que se llama Nelue Y ha hecho cositas Eh, que venía de estudiar piano entonces controlaba de música, te cagas, para mí era claro. guay y, pero tenía un pequeño problema se levantaba muy tarde, entonces yo iba a su casa a levantarlo para, allí, no. para llevarme al local y me entraba a su cuarto, levantaba sí. por las ganas que me podía de querer tocar bueno, y entonces bueno. me, me ponía el perder la tarde de, del ensayo porque tal, era como, no, no, no, no más a... tardes, pero yo quiero ir antes bueno, y ahí bueno. empecé un poco ya a tocar música más con gente y eso, sí, llegué a tocar en la calle en la Plaza Mayor, sí. una temporada con un sábado Taxo, ah. cuando era más fácil tocar en la Plaza Mayor, que no no había estos... Sí, Imagino no. que ahora es más complicado y vendría la policía Supongo en un minuto sí. y me echarían, pero en aquella, pues ahí estuvimos tocando en la calle... Pero hay todavía guitarra española. Y, no, no, guitarra eléctrica. Ya, ya eléctrica. Sí. Ya eléctrica ya estaba carrera, con eléctrica. Bueno. Sí, sí, una vez que ya esté en el local, ya empiezo con la guitarra eléctrica. Y ahora sí. para cuando llega el tema 2, viene ahora el tema 2, que es Tortoise. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Tortoise? ¿Tortoise? No, Tortoise. Tor, tortoise, yo creo que tortoise, tortoise. Tortoise, yo creo no ¡Qué bárbaro Tortoise! Sí, sí. Yo llegué más tarde a Tortoise que, que cuando estaban ahí en los noventas. Eh, pero interesantes Tortoise. Sí, es un poco el, el, el paso típico ¿eh? de, del mundo indie que he definido sí. Sony Youth, tal, el, el, el Creo que no soy el único que hace ese grupo uh -huh. le sirve un poco de click a otro tipo ah, de a música. A un pozo más allá de otras cosas. Sí. Yo, hay músicos de Tortoise, por ejemplo, Jeff Parker, guitarrista, uh -huh. que me Como encanta lugar, sí. y que lo utilizo indistintamente en el programa raras músicas y en el y en el tiempo de jazz también gran guitarrista y bueno, y gran concepto en realidad no ¿esto entonces cómo es? ¿categoría post-rock? pero llamaban aquella post-rock estaba también Moway y aquellos grupos ingleses muy ruidosos yo tuve una época que estaba pillado con eso me llegó, sí que es verdad que ya estamos hablando un momento que yo ya pasé ¿cómo? Disco Inferno sí, claro, sí, Disco Inferno Bueno, toda esa época que hubo, que sí. había como, ¿no?, el Soegazin, cuando nació el Soegazin, también, que tenía sí, algo que ver. Michael ¿no? Sí, Michael de Ballantin también, pero es un poco anterior, es Michael de yo creo. Bueno, un poco esa onda, Así que sí que es verdad que ya había escuchado algo de electrónica, había escuchado un poco de todo, ¿no? Pero sí, justo, sí que... es que Tortoise justo es un poco... Claro, es un, un, un poco grupo intermedio todo. que mezcla todo y tiene ese punto como de de música larga narrativa de paisajística un poco, ¿no? Que que paisajes, claro, poco contemporáneo, y creo que eso me ha quedado ya para siempre, ¿sabes? Sí que tengo esa tendencia muchas veces de hacer música es una buena tendencia. Que vamos a escuchar DJ Zed, ¿cómo cómo se dice esto? Zed DJ Zed. No tengo DJ. ni idea No lo sabemos, pero dice de <risa> Millions now, now Living Will Never Die ¿Es ese Es el disco ¿no? Yo lo tengo ese, sí, sí. Eh, pero no me acuerdo de este tema Millions Now Living Will Never Die O sea, millones que viven ahora Nunca morirán <risa> Te imaginas, ¿no? Sí. Esto es de 1996, hace muchos años sí. Pronto va a cumplir 30 años Es eh. un Tortoise, que no sé si no es el primero ¿Este es el primero acaso de Tortoise? Eh, pues te digo Te living, miento, pero creo que no No. creo que no lo tendría que mirar, pero creo que no nos enteramos mientras 96, 96, 96 sí. sí, nos enteramos mientras bueno, escuchamos sí, el bueno, tema, es genial, ¿no? lo comentamos. Sí. Entonces vamos con Tortoise, Tortoise aquí en el especial David Paredes en Onda Sonora. escuchamos a Tortoise Jed o como se pronuncie este track de Millions Now Living Will Never Die de 1996 de Tortoise. Al final nos colgamos y no no nos fijamos si es No, no, no... Deben no, no, andar por no. ahí, pero no importa. Es tarea para el hogar, para los que estén escuchando sí. el programa, sí, chequear San, si Billions... San, San Google, San Google te lo dice. Sí, por supuesto, no, no. claro. Si es el, el primero o no. Uno podría decir que sí. Así que este fue un gran impacto en tu vida. Sí, toda esta... En todo esto. Toda esta onda que en aquel momento se llama un poco post-rock y... Mm. Estaba, lo que hablábamos, Moway, Back empire un montón de grupos de, de aquella época sí que estaban entre el rock, ya trasteaban con algo más jazzero, algo de música de contemporánea. Hmm. Bueno, entonces, me, bueno, me fue abriendo un poco el, el abanico. Y sí. es verdad que sí. justo coincide en esa época que empiezo a meterme un poco en el mundillo del jazz. ¿Y cómo eh, fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Qué bueno, ocurrió? Bueno, vas entrando porque al final estas músicas ya son músicas de otra entidad, ¿no? Ya no es tanto ese, esa música más popera o más más de temas más cortos, sino que, bueno, ya son músicas... A ver, estamos hablando de dos temas en siete años de vida, o cinco años de vida. Claro, claro. Muchísimas más cosas, Muchísimas más cosas, sí. Es que escoger algo puntual, ¿no? Pero... Sí, ya tenía esa... esa querencia de escuchar cosas más complicadas o con un poquito más de... de sustancia, ¿no? Y... Si no tienes unas referencias cercanas de gente que controla de música y te enseña, que ya me pasó después cuando llegué a Tenerife con Ricardo Marichal, que contaré. Sí. Pues claro, tú tiras un poco de lo que de lo que tienes acceso y en aquella claro. época, recordemos, no había internet, que no parece mentira, claro. no había Google, no podías sí, mirar en no, Google, no, no, no, encontrar no, no, no. información Revistas, era difícil. Libros, no Revistas, qué. libros, amigos, sobre todo Total, amigos, claro. era realmente el compartir, al final siempre ha sido maravilloso. Sí. <ríe> eh, entonces sí, bueno, un humano. camino normal es cuando te empiezas ya empezaba a tocar un poco más la guitarra entonces Ajá. como guitarrista también ya me empecé a interesaba un poco más esa idea de intentar tocar mejor eh, bueno y vas un poco al jazz ¿no? entonces el jazz pues empiezas a leer un poco sobre jazz mm -hmm. y empiezas por lo básico que si Charlie Parker que, que si luego el bebop etcétera etcétera, sí. etcétera entonces tampoco tengo una reseña de ni un disco ni otro sí que es verdad que a la hora de pensar escogí un disco que me moló muchísimo sí. y que creo que tiene más que ver claro, con el camino importa, de después ¿no? sí. eh, y por eso pues un disco Coltrane porque Coltrane tenía ese punto no tan quizá parker y todo este rollo era como el vivo más Era como más técnico Más crudo técnicamente, ¿no? Más bruto eh, Había como algo mucho más emocional en, en Coltrane, ¿no? Que yo creo que como persona Que no viene de una formación musical muy profunda Sino que estás en ese proceso eh, A mí me me, me me agarró mucho más, ¿no? A ver, en los Supreme me flipó Pero como que es el súper clásico, ¿no? Sí, sí, sí Pero pero bueno, este que, decí, que que escogí, que es el culo se mama Es un disco que a mí me mola mucho porque es muy curioso Yo no lo tenía escuchado y fue interesante escuchar Es un disco muy curioso, muy curioso Sí, sí, sí, Coltrane experimentando Coltrane eh, entra muy bien le gusta mucho a gente del rock pero esto ya es en los 70s Duan Alman Duan Alman de los Alman Brothers ah, rock sureño sí si sí, Alman Brothers si sí, si sí, sí. sí, Duan Alman ¿no? el joven guitarrista sí, sí. nada eh, el pibe estamos hablando de 1970 y escuchaba no dice para mí lo más es John Coltrane pero claro investigando las maneras de improvisar de John Coltrane si sí no porque Guy Rocker después uno escucha a los Alman Brothers y uno no piensa en John Coltrane, pero pero Duane Alman tocaba los solos y él sí, sí pensaba sí. en John Coltrane. Eh y Coltrane eh, Por especialmente eso Yo creo que todavía más que porque el man, Yo te estoy hablando de un guitarrista Que lo ve desde un punto de vista musical sí. Como instrumentista sí, sí, sí, Pero el impacto emocional de Coltrane Yo creo que equivale a, a algo de rock Por ejemplo No olvidemos que Coltrane Y Jimmy Hendrix Se murió Coltrane Y ahí aparece Jimmy Hendrix sí, y, y yo que creo ver. que ocupan Algún espacio común Eh... Um, no por el, el el hacer de la música o por de donde bueno igual los dos son afroamericanos negros como se decía antes y y el, estadounidenses, entonces eso sí implica que vienen de, de un lugar. Sí, pero estoy contigo no. que hay una hay un hay un ingrediente muy emocional. Emocional, en, en sí. sí, sí Quizás sí. ya... a ver, en toda hay emoción, por supuesto, no le queremos a quitar emociona parque que la tiene cargada no, no, no, no, no, también, no, Pero, sí, sí, sí, pero hay algo muy básico, ¿no? Claro, que, es que es fácil claro. de enganchar si no vienes de, de esas músicas, ¿no? sí, Porque sí. creo que tienes un poco razón, va, el, va un poco cercano a, hay algo, hay algo a esa algo forma de relacionarse así. con la música que le vemos la gente del pop y del rock. Que sí, es más emo emocional. Y Técnica, ¿no? O sea, sí. no estamos tan pendientes sí. de la riqueza técnica, sino de que te impacte emocionalmente. De que te impacte. ¿no? Muy bien, qué bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar, ¿no? Ya después de todo esto, ¿no? <risa> es la gran intro para el Club Se, se mama, mama de John Coltrane. ¡Gracias! m Sabana. Oh, Golden male butu. Puru puru te. Mamelietesen. Sigigee. Matiule. Opa. Chamos Kulu Se Mama, bueno, un extracto, ¿sí? Va a ser un extracto, um, sí. de John Coltrane. Aquí pone en 1967, uh, la publicó en ese año, ¿no? Es el año de Buf, publicación. De, sí, justo esto, justo que yo discos. soy de jazz. Claro, pone así, sí. Es el año que se murió John Coltrane sí, y claro, está está por está, es de lo último, obviamente, además por estilo. Sí. Acá que ahí hay, hay una mezcla, hay jazz, hay experimental, sí, como hay de... como un folclore y de poeta también, no me acuerdo, no me el, ah, sí. el texto y sí, sí, es un poco una mezcla, además tiene ese punto Folclórico, folclórico o medio sí. étnico music, absoluto, que absoluto de sí. alguna manera a mí también es otro de los palos que me ha tocado ¿no? de, de, de esos palos en mi vida sí, <risa> es, sí. es otro de esos palos que hasta sí. por ahí un montón de veces cosas dark, de ¿no? música del mundo sí como... un poco bueno Este tipo de, de, de melodías o otro tipo de enfoques ¿no? Sí menos, está bueno eso está bueno. menos eh, occidental claro de, como de piensan otros claro sí claro siempre desde O sea, mirándolo de, de, un poco desde lejos ¿no? entiendo que luego las las culturas son muy complejas y desde ya y nosotros nacimos de sí, este sí, lado y yo ah, soy occidental es ¿sabes? lo que toca no sí, sí, sí, clarísimo sí. no tengo sí. nunca pensado en, en otra cosa <risa> o sea, cuando uno hace música porque luego yo he hecho músicas así más más étnicas en algunas cosas ¿no? con, ese, sí. con ese con ese ingrediente Y yo siempre soy muy consciente que lo hago desde el punto de vista del que no sabe hacerlo Es decir, no no, no desde el claro. punto de vista del que... Una aproximación Es a, muy libre, que claro, te gusta claro. y puntos sin más intención total, total. De hacer nada especial al respecto, ¿no? pero bueno y, y lo que viene ahora, que qué, ¿qué pasa ahora? Porque acá hay un cambio, cambiamos de, de la música Bueno, qué sé yo, entraría dentro de jazz, ¿no? Jan Garbarek, sí, sí, quartet sí. Jan Garbarek, saxofonista noruego Que, nada, tiene una carrera de más de 50 brutal, años. Total, Tiene sí. discos para aburrir y es un tío muy muy interesante. Hace muchísimos que, años, jamás, con un sonido muy particular, muy propio además, muy original. Eso, el disco que he escuchado, bueno. que, que he escogido, no es que sí. sea un disco especialmente de sonido gárbaro, pero bueno, porque es de los primeros, no sé, no, creo es el primero, de hecho. De lo que vino después. Sí, ¿sí? más porque... bien después es cuando genera ya ese sonido tan... ...específico de él, ¿no? Tiene, claro, es una de las carreras tantas... No, ...no es el único, ¿no? Una carrera, un comienzo más... Sí, de hecho este disco, que, si cojo, que es el primero... ...es muy coltrainiano, o sea, realmente... Eh, claro, coltrain que, eh, y... Tiene un vínculo, ...y ¿verdad? raro y eh. sí, sí, sí... Pero bueno, sí. La, la razón por la que lo escogí es... ...a ver, yo... Eh, ...estudié en Madrid la carrera... ...y me voy a trabajar a Canarias, a Tenerife... ...y entonces ahí es donde realmente hago el... ...clic mental de verdad, ¿sabes? Y sobre todo es porque conozco a Ricardo Marichal... ...gran saxofonista... Eh, de allí de Tenerife y entro en un grupo que tiene montado desde el 95 que se llama Salon Free mm. entonces ahí fue mi gran cambio mental porque ensayábamos en una cuarto de su casa que tiene ahí una casa en la montaña y tal qué bueno. y después de los ensayos era escuchar música muy bien horas bien. y horas de música bien, o sea yo he escuchado no sé, la de horas que he escuchado con Ricardo sentado uno al otro con la cerveza y escuchando música. Horas y horas. Claro. Ha sido mi gran escuela musical, qué realmente. Bien, bien. De escucha, que realmente es la gran escuela importante, la escucha. Yo siempre sí. digo que lo más importante para un músico es la escucha. Absolutamente. Antes que, que lo otro está bien, también hay que estudiar y tal, pero lo, sí. lo que realmente debe dar lenguaje es muy escuchar bien, ¿no? mucha música y tener cultura musical. Justo estamos muy de acuerdo. O sea, muy lo bien. tengo clarísimo. Sí. Entonces, claro, Ricardo tiene una cultura musical brutal. Sí, y igual que llevo diciendo toda la entrevista que hasta antes no tenía referencias de gente que supiese mucho más que yo, que me permeaba, que tenía un poco que buscarme la vida. Sí. Claro, con Ricardo me pasa todo lo contrario. Aparece alguien en, en mi vida también que controla un montón de música y estoy deseoso de entenderla y de comprenderla y de escucharla. Desde claro, claro qué bien Ricardo disfrutó mucho conmigo porque compartía esa pasión que tenía y yo disfruté muchísimo con Ricardo. Bueno, y disfruto. Aprendiendo, ¿eh? claro. Aprendiendo y escuchando música con él, ¿no? Entonces él sí que me abrió muchísimas cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que para Ricardo Garbaric es dios. Está muy garbariano. ¿no? O sea, de hecho si quieres enfadar Ricardo, eh métete con Garbar. Bueno. es bueno. broma, ¿no? pero la broma, es verdad que bueno, sí, es, es sí, como sí, muy, no es muy muy bueno, bueno sí, sí, sí, sí. Le gusta no, mucho, no, no es para no ser no el malo, pero hay cosas que no de Garbaric, pero bueno, a veces sí, sí podemos... a mí es me gusta todo, pero bueno, pero, pero es como muy garbariano, ¿no? Entonces, bueno, escogí este tema por por escoger algo de Garbage y es verdad que este primer disco de Garbage es curioso, no es sí que sí. el típico de Garbage que además no. aterri Rip da la guitarra no, este bien, claro, luego Qué bueno. O sea, está guay, no me acuerdo el bajo quién es, ¿era Arilanderse si Ari no, no no no. o no me acuerdo igual? Seguramente va a aparecer en la playlist, ¿no? Tendría que aparecer. Sí, no me acuerdo ahora, pero es uno de los clásicos de estos CM de este mundo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no lo, lo puse, de hecho este tema, Vistov Komodo lo puse. Es, el, es, un, temazo y y es, es un, un temazo y es un discazo además. Sí, sí, sí. sí es no, claro, muy para, interesante. O sea, de, de lo que dijimos antes y de las bromas, no, no, no. Le, sí, sí, no, y y tiene cosas o sea, brutales. Lo que dije ¿no? antes, no, y originalidad y, y el power. De... Siempre ha buscado su voz y eso va sí, a mí sí. chapó, ¿sabes? Ah, eso es súper importante. Porque no todo el mundo lo hace, ¿sabes? No. Es incluso gente que funciona y tal, luego le das cuenta que tampoco se arriesga tanto, ¿no? Él también se arriesgó no. mucho, hecho muchas cosas claro. muy distintas. Sí, efectivamente, él se arriesgó y está bien. Y aquí lo reconocemos. Entonces, por supuesto. Estamos en Onda Sonora, este es David Paredes y vamos a escuchar ahora entonces a Jan Garber Quartet en Beast of Comodo de 1970. Uh... a <laughs> Of Komodo, o sea, bestia de Komodo Pero Komodo con K y con dos M No es cómodo es Komodo Es en japonés seguramente ni, Beast of Komodo Tiene igual La portada es como La piel de un elefante pero eh, que... Sí, es uh, el African Pepper Pepper Bird. Bird. Sí, sí, se ve ahí Esa portada, qué buenas las portadas SM sí. um, Pero bueno, esto es de African Pepper Bird", que es un disco de 1970 De el Jan Garberg Quartet Ian Garberick en 1970 tenía que 23 años, era súper joven todavía Sí, Garberg, sí, sí, claro, Garberg claro, claro. Es bueno, eso se tendría, pero muy joven, muy joven, claro, claro Sí, así que nada, esta es la música que, que escuchabas, ¿dónde estamos acá? Con, en Tenerife En Tenerife, ¿sí? en los uh -huh. ensayos de Salon Free Y voy a estar un ratito ahí porque sí. para mí ha sido súper importante De hecho yo me, me, me he creado como músico en Salon Free, realmente Es lo que me ha hecho más músico Sí Gracias a Ricardo, mil gracias por todo lo que he aprendido de él y lo que sigo aprendiendo. Y bueno, pues he puesto cosas que nos impactaron muchos años, ¿no? Porque estuvimos años que estábamos andando ensayábamos dos veces por semana. Algo impensable hoy en día, ¿sabes? Pero sí, sí, hoy dos día sí. días a la semana. Eh, un grupo de cinco personas, increíble lo que es la, las, las ganas. La música es el las arte ganas, de sí. combinar los horarios. horarios de los músicos. Bueno, entonces... Eh, estos escuchas que hacíamos después de los ensayos pues ah, hubo los típicos temas que nos fliparon y que incluso influenciaron nuestras músicas y lo que hacemos claro, en Salon Free claro. entonces he escogido como tres eh, grupos que nos que impactaron un montón eh, el, el primero rena rama luego el de Fire, es un trío noruego, y Super Silent, pero bueno vamos al primero rena Renarama Que bueno, tampoco es que yo controle este disco mucho Sino simplemente es que ese tema nos pilló Y es que lo escuchábamos un montón, ¿no? Sí. Y, y nos involucionó mucho en un montón de cosas que hicimos Era como que teníamos sesión con Rena Rama temporada Sí, y Rena Rama, ¿de dónde vienen? De Son no noruegos sé. también, pero no sé también muy bien No, no tengas que nos les nos controlo nos. mucho Porque tengo esa relación con este grupo De ese disco en Casa Ricardo es claro, temporada Ay, sin, No sin, he tenido no tampoco más mucho eso. más... Eh, que seguro que molan, no sé por qué claro. Me voy a preguntar por qué nos siguió Estamos hablando más de un track ¿no? De un track de sí. un disco que, Sí, que, que, que, que nos impactó que, mucho Que hubo bueno, impacto, claro O sea, básicamente lo que yo quería Era coger dos o tres discos de esa época, ¿no? Que es una época en la que, bueno Y además muy distintos Para ver un poco la apertura de mente y de oído Que me dio esa época con Ricardo Marichal, ¿no? Qué bien Que, qué que bien. fue brutal y es un poco lo, Yo vengo de ahí, ¿sabes? Lo que sí. hago hoy tiene sobre todo que ver con eso Tiene que ver con eso, qué Entonces, bueno Entonces, bueno, este es un punto más étnico O más... Sí, eh, está bueno, ¿eh? Un no, grupo no, no, de bajo bonito, de muy, muy, mm. muy groovy, muy, muy... Es música más o menos fácil de escuchar, ¿no? No es... Eh, eh, bueno, depende de para quién. Depende de eh, para eh, quién, eh, sí, eh, pero... Depende pero, de para quién, pero bien. Pero bueno, eh, no sé, <risa> me, me nos flipó este. Nos lo, lo poníamos todos los putos días de los ensayos, Y ¿no? entonces por lo vamos a escuchar <risa> ahora. <risa> ahora lo <risa> vamos a escuchar, es el especial con David Paredes, aquí en Onda Sonora, entonces vamos a escuchar las cosas que flipan, o fliparon, o siguen flipando, ¿no? Sí, Porque esto está bueno esto también. Esto está guapo, ¿no? Esto sí me Hasta sigue el día de hoy. Royal Song Flips from the home o the home no sé cómo se dice no the homemade, ni que ni es, ni es ni una ni es en África no acá faltó un poco de investigación pero bueno Royal song de the home o the homemade, que es la canción real real en el sentido de la realeza de the home el disco se llama landscapes que es eh, paisajes mm. Y es de 1977 Y el artista o el grupo Esto es un grupo, ¿sí? Esto es un Rama Es un grupo, es un grupo Rena Rama Rena Rama en los 70s Que no los conocíamos de nada y, y, ¿qué dijiste? Que son suecos también Creo que son los noruegos o suecos, Noruegos y suecos Son de arriba, vamos Por ahí arriba Ya sí. habías dicho que iba a haber mucho nórdico en Sí, bueno, es que si está cerca de Ricardo lo Noruego permea Permea, muy bien <ríe> Es que ¿no? además vive en un sitio como muy noruego Aunque sea Tenerife Ah <risa> Bueno, entonces vamos con Rena Rama Aquí en el especial David Barter que en otra zona